Thank <laughs> <laughs> you. Buenas tardes, mi nombre es Fernando eh de la esquina, estamos llegando en 2015. Nos escuchamos un rato, me parece que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 ¿Conocen por ahora algunas? ¿Conocen por ahora algunas? ¿Conocen por ahora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 Thank you. y <tose> Thank yeah. <laughs> you. ¿Quién es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 Thank <laughs> así ah, sí? ¿Está <laughs> bien Milena Venegar, ¿sigue ahí? Sí. Pero se fueron malos. Ya. Na. Claro. Ja, president. y también lo Thank you. i que que sí, de estar a ah. la larga bueno, mentira, eso está cortito ay no, increíble, esta ferrotera y sí. con sí. esta ¡Sus doble falsa! ¿Cómo era ese cañito? Sí. El juguete ¡Ay! ¡Tengo que estar grabando! ¡Mandole la foto a la grieta de la carretera! ¡Claro recién hecha! ¡Ya les quedo mal! the lady the lady ¿Tú estás entrando? Sí. También. Las huelitas, sí, señor. Mira, con la virtualidad. Uh -huh. <ríe> con la línea 3, 4G. Muy <ríe> La otra tercera lo cual las tiene la tercera. Claro del no. Es que igual no nos podemos confiar en otros de las asociaciones, sino que nosotros hemos sí. hablando no, no, no, no. Me <laughs> Apenas fue. into a wadell and <laughs> Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. podrawę Querreros Aires, guerreros auras,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 de Paz, Heiler Mosquera. Un abrazo para todos y hasta luego. El y amor 2025. Con Encuentro aprovecha la prevencia de la nueva familia Sanzo y Galaxi en el 21 y todos de su pelo se van a poner 0% de interés pagando su tarjeta en la colonia ¡Cocinen tranquilos! En la casa los no, saco yo Encuentren su lado plato salvo con desengrazante para limpiar sus platos y mar a un super precio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 el paciente se siente un problema de estancia solamente con tomar de lo que hay en lo que hay Yo recomiendo simplemente el sensorina. El sensorina actúa dentro de diente y lo y no la calidad Veo los resultados en mi paciente y en funciona. Ay, que estaba yo en momento? Me quedan en el juego de bomba. Hiestia. Por suerte mejor, me voy a comer las comedóxicas de ustedes vuelven embarazos y miren. Especialmente formulado para quemaduras, efectivas y cicatrices con las orejas. Con embarazos, no hay que para siempre. Pero con cicatrizio de ahí, puedes evitar que más que se pierda. va a estar en medio el yeah. fin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 Arriba están descansando, nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo. ¿Pero en, pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando, pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. Bajo la cabeza el viejo y acariciando al muchacho, dice tiene razón mi... ¿O será un reto demasiado bien? Pues para nosotros es un placer, darles la bienvenida a esta nueva etapa la ciudad. ¿Quién pasó aquí? Bueno, Gracias. sí, señores, estamos transmitiendo desde el Departamento del Curumayo, el EPCR Eire Mosquera, o Centro Poblado de Paz y de Mosquera para todo el país, a Radio Libre, Radio Libre, la mejor emisora de toda Colombia.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 Hola, hola, hola, hola, hola, hablamos, hablamos, referimos, referimos. O viva, o ella, o ella, Hola, hola, hola, hola, hola, o Hablamos, pensamos, decimos, probamos, probamos, probamos. Probamos, probamos, probamos, probamos. Vivimos, decimos <tose> huellas barrio visibilidad publicaciones porción inacabada cultural municipio tercera